Bueno, muy buenas tardes. y Siempre los preparativos son los más complicados y en el día uno transpire, se pone muy nervioso, pero la verdad que muy contento la participación de, de distintas organizaciones, de ustedes, de la TINCU, que siempre está presente en los momentos de lucha acá en José C. Paz, eh, bueno, Omar, Viviana, en mis compañeros que también estuvieron trabajando y sobre todo destacar la presencia de la Universidad de General Sarmiento porque en un lugar, en unas casitas que la última vez que tuvieron contacto con alguien del est el, el Estado, fueron 300 efectivos queriendo desalojar y hoy la, una institución educativa como es la universidad, trayendo cultura, trayendo alegría, siguiendo pensando para adelante, creo que es un contraste muy diferente de lo que queremos Así que muy contento de estar acá, de tratar de, de, de, de seguir dando ilusiones, de estar tratando de que se resista y que se pueda lograr un, una urbanización, que se pueda lograr un hábitat acá en la toma de la vístrica y que, bueno, es necesario declarar emergencia habitacional porque la verdad que es un, es un fenómeno que está pasando y que está generando muchos problemas y sobre todo es por ausencia ausencia política y, y creo que la gente tiene que reclamar eso, que es su justo derecho. Pero la verdad que mucha alegría.